cómo quedó esta esta puerta. Buen día, estamos en vivo para Radio Permes. Contanos, decime tu nombre, por favor. Eh, Ayalen Bordillo. Bueno, contanos, llegaste en sí. la mañana y te encontraste con esto. ¿Qué, me qué pasó? Llamó, me llamó el vecino de enfrente avisándome que estaba un policial afuera y que me habían reventado el vidrio, así que bueno, vine. Y estaba la policía, que lo llamaron, no saben quién tampoco. Y recién se acercó la vecina al lado del local que me dijo que seis y cuarto, seis y cuarto fue porque ya salió afuera pero que no vio para el lugar de mi, de mi negocio, miró para el otro lado y no, no vio los vidrios reventados. Así que nada, solamente se llevaron plata y nada más, rompieron el bicho. ¿Más o menos qué cantidad de plata se llevaron? Muy poco. No sabemos bien pero alrededor de 500 pesos, más de eso no había en la caja en la caja, nada, el cambio que había y que dejamos habitualmente, por, por, por las dudas. Claro. Bueno, le contamos a la gente, esta es una puerta completamente de vidrio, que está rota desde la mitad, un poquito más arriba, hasta abajo, o sea que acá en, ingresa tranquilamente una persona. Sí, sí, sí, sí. Eh, lo que la vecina me dice que sería alguien chico, porque o un chico en edad, porque fue, fue como muy rápido. Sí, escuchó desde otras, otras domicilios Yo de acá. enfrente, de la cochera, escucharon, pensaron que era el, limpia, el barrendero, o sea, no, no salió afuera. La uni, el único que salió a mirar fue el vecino de enfrente, que no llegó a ver porque lo tapa el auto de, de la dueña del local, justamente. Se robaron eso nada más. Nada más, nada más. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Bueno, ahí escuchábamos, eh, Pali.